Capítulo 30 Se manda a los gentiles de los últimos días a arrepentirse, venir a Cristo, y ser contados entre los de la casa de Israel. Oíd, oh gentiles, y escuchad las palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, las cuales Él me ha mandado que hable concerniente a vosotros. Pues he aquí, Él me manda escribir, diciendo, Tornaos todos vosotros gentiles de vuestros caminos de maldad y arrepentíos de vuestras obras malas de vuestras mentiras y engaños y de vuestras fornicaciones y de vuestras abominaciones secretas y vuestras idolatrías y vuestros asesinatos y vuestras supercherías sacerdotales y vuestras envidias y vuestras contiendas y de todas vuestras iniquidades y abominaciones. Y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre para que recibáis la remisión de vuestros pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo, para que seáis contados entre los de mi pueblo que son de la casa de Israel.